El retorno se puede llamar este espacio Vuelve Plinio Arruda Sampaio Junior Como lo extrañamos nosotros ¿Cómo andás? Buen día Ángeles Gran gusto volver a hablar con Radio Centenario Contigo, con Emiliano, Daniela y todos los oyentes Bueno, te digo que vamos a estar conversando contigo Y está eh, por todos lados inundando lo que ha sido el discurso de Donald Trump en el foro de Davos, que obviamente va a dar para mucho, ¿no? Sabes que no escuché el discurso claro. de, de Trump. Escuché no, el delirio, no, pre-discurso de, de, de Trump. Sí. O sea que me imagino lo que fue el discurso. Sí, sí, sí, terrible. Amenazó a todo el mundo, nos decía recién Raúl, un oyente, y, y bueno, empezando, tratando a Europa... De la peor manera, ¿no? Les deseo lo mejor, pero no van por el camino correcto y cosas por el estilo. Pero bueno, eso va a quedar para después. Eh, arrancamos con los temas. Así es, buen día, Plinio, ¿cómo estás? Y bueno, para arrancar con los temas, nos mandabas de una liquidación del Banco Master que expone la complicidad de los poderes con el la fraude de Gran Capital. Sí, el, el comienzo de las, del, del año aquí en Brasil normalmente es muy calmo. Normalmente Brasil empieza... a funcionar después del carnaval, pero no fue el caso del 2026, ¿no? porque ya empezó bien caliente y el caso más explosivo es la liquidación del Banco Máster por el Banco Central. Esto ya ocurrió en el, en el final del 25, pero ahora en el inicio del año se empieza a abrir la caja negra del Banco master y a verificar La, el, la magnitud de la fraude financiera es la fraude financiera mayor de la historia de Brasil. La magnitud todavía no se sabe. Al inicio se hablaban de 24 mil millones de reales, pero ahora ya sale la cifra de 56 mil millones. El hecho es que todavía nadie sabe exactamente cuál, cuál es la magnitud de la fraude. Ahora, recién en los últimos días... se liquidaron más dos administradoras de fondos de inversión que eran relacionadas con el caso Master, ¿no? una distribuidora de títulos que se llama REAG Trust, y hoy día ¿no? en la titular del periódico estaba la liquidación del Will Banks. Lo que importa es entender que el banco Master hizo una operación fraudulenta de gran escala con créditos falsos Patrimonios ficticios, esquemas de pirámides, ¿no? Tenta, intentos de venta venda del banco a bancos públicos, estafa de las pensiones de los eh, jubilados brasileños, en fin, un, un escándalo de gran magnitud. Lo que demuestran, yo creo que, en tres cosas importantes. Primero, la fragilidad de los órganos de fiscalización. ...y principalmente del Banco Central Brasileño... ...porque los problemas del Banco master ...en realidad ya se arrastraban hace mucho tiempo... ...y eran visibles... ...eran visibles para toda la gente del mercado... ...¿por qué? Porque el banco ofrecía... Eh, eh, ...certificados bancarios... ...a tasas de interés completamente irrealistas... ...entonces esto eso es un síntoma clarísimo... que el banco estaba con problemas de caja, con problemas de liquidez, pero tardó mucho el Banco Central para intervenir, al final intervino. Es comprensible por qué tardó, porque ahora que se abren las operaciones del Banco master se revela de una manera espantosa la cumplicidad de los poderes y, y la magnitud de la red de poder y de interés económico, ...articulada por el Banco Máster. Eh, esto involucra el Judiciario, el Legislativo, el Ejecutivo Federal... ...pero también gobiernos estaduales y gobiernos municipales. O sea, están todos involucrados. El Banco Máster hizo una especie de, de red de interés... ...que iba atrapando y enredando toda la gente. Claro. En el Judiciario, para que tengan una idea... La mujer del ministro, Alexandre de Moraes, que es un ministro que hablamos mucho aquí en la radio, porque es el que operó la, el juicio contra Bolsonaro. Uh -huh. Bueno, su señora recibió, tiene un, un escritorio de, de, de abogado y hizo un contrato de 129 millones de reales por tres años con el Banco Máster. Y no defendió ninguna causa. O sea que mucho más, la sospecha que queda es que mucho más que un contrato era una especie de seguro. Porque si el caso va al Supremo, tiene protección en el Supremo. También el otro ministro, Toffoli, que es el encargado ahora de, eh, de, de hacer el juicio del Banco Máster... ¿eh? también tiene relaciones muy íntimas con los abogados y la, y, y del Banco Máster y tiene familiares que tienen negocios con el Banco Máster. Entonces el Supremo queda muy, muy, eh, digamos, desmoralizado en esto. En el Legislativo, varios diputados, pero con destaque para uno que se llama Ciro Noguera, que fue una especie de primer ministro de Bolsonaro. Pero el problema no queda solo con Bolsonaro ni con el legislativo, porque el ex ministro de la justicia de Lula, que es Lewandowski, también tiene contratos con el Banco Máster y los gobernadores de Río, São Paulo, Brasilia y varios otros estados. Entonces, esto vamos revelando cómo la promiscuidad total y explica en parte por qué tardó tanto el Banco Central. Si esto no fuera suficiente, el Banco Master tiene conexiones con el crimen organizado y se constata que varias de las operaciones eran hechas con bancos relacionados a un grupo criminoso aquí de San Paulo que se llama PCC, ¿no? que es el comando de la primer, eh, primer comando de la capital, que es un, claro. el mayor grupo organizado de sí. crimen aquí de San Paulo. Entonces, esta es la magnitud... ...del problema que se abre en el escándalo del Banco Máster. ¿Para dónde esto nos lleva? Que debe ser la pregunta que hace el oyente y que hacemos todos. Y yo tengo la hipótesis que esto no nos lleva a lugar alguno. Porque si se investiga, de hecho, el escándalo del Banco Máster... ...cae la República Brasileña. Entonces todo esto encamina para una gran pizza... que es la solución que la clase dominante brasileña da a todos los problemas que la involucran. Pero esto lo vamos a acompañar en 2026 porque es seguro que va a contaminar la política, la campaña electoral. Eh, tenemos temas todos importantes, eh, no quiero perder el tiempo, pero un dueño del banco, o el dueño, no sé si se puede decir así, ¿estaba preso ya desde noviembre? Eh, eh, es que es Bor Borcaro se llama no eh, sí él fue preso pero evidentemente ya fue ya está suelto seguro ¿no? tiene esta tubi tubillera no electrónica ah, tubillera. tiene restricciones para no salir del país pero el hecho es que está en su mansión seguro y, y, y es comprensible porque este, si este Borcaro Borcaro dice yo quiero hacer una delación premiada Es lo que puede hablar es muy fuerte entonces este tipo no puede hablar no yo si fuera de la familia de Borcaro estaría más preocupado con su sobrevivencia que con su prisión porque es el tipo de gente que no puede hablar, puede morir pero no hablar sí, sí, sí. bueno, pasamos al otro tema muy importante también, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que, que tiene idas y venidas, ahora está en un tribunal, fue enviado a un tribunal Pero eh, lo que significa esto, ¿no? Bueno, el acuerdo aquí en Brasil fue muy celebrado, muy, sí. fue un entusiasmo. Lo que es increíble, ¿no? porque se celebra la colonización o la profundización de la colonización del país. ¿no? Fue celebrado por los neoliberales porque es un avance, es un paso adelante en la liberalización general de la economía. Y los neoliberales siempre creen que cuanto más liberalismo, más desarrollo, aunque la realidad de los últimos 30, 40 años indique exactamente lo contrario. Pero también fue celebrado por el gobierno Lula y todos los lulistas, los acólitos de Lula. ¿Por qué? Porque fue interpretado como una jugada de genio de, de Lula para contrabalanzar las ofensivas de Trump el hecho es que es un acuerdo que como sabemos porque Uruguay también está en esto ¿no? fue iniciado en 1999 que aquí en Brasil era el gobierno de Fernando Enrique Cardoso el, el acuerdo en su arquitectura eh, final fue eh, fue hecha por el gobierno Bolsonaro ...y Lula nada más le hizo unos retoques finales... ...o sea, es un acuerdo totalmente antisocial y antinacional... ...¿cuál es el espíritu del acuerdo? ...la liberalización... ...yo no sé si todos los oyentes se recuerdan... ...de la campaña contra el ALCA... ...que sería un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos... ...bueno, es más o menos la misma cosa que se hizo... ...pero no con Estados Unidos, sino que con Europa... ¿No? El acuerdo elimina tarifas de importación de productos de, de Europa y abre el mercado de nuestros países a las compras de gobiernos, ¿no? eh, perdón, abre el mercado de compras del gobierno al capital internacional. ¿no? Entonces ahora sí, sí, la capacidad que tiene un gobierno municipal de de eh, vender a los empresarios locales va a tener que enfrentar la competencia de capitales eh, internacionales. Y también prohíbe la tributación sobre exportación de minerales críticos, lo que quiere decir que Europa tiene un acceso mucho más libre a toda la, la carrera por, para ver quién controla los minerales. O sea, es un acuerdo, en realidad... que muy muy negativo para, yo, yo diría que para todos. ¿no? Es pésimo para América Latina porque profundiza la especialización regresiva de nuestras economías en la división internacional del trabajo, pero también es muy malo para los agricultores eh, europeos. ¿Para quién es bueno? Para el gran capital y para el europeo y para el agronegocio latinoamericano. no. Bien. Esto es en realidad lo que la, la esencia de este acuerdo Mercosur. Plinio, y otros temas que también nos planteabas es eh, bueno el Consejo de la Paz para administrar Gaza, que Trump invitó a Lula a ser parte. Sí, esto, bueno, Trump es un. La, la realidad es que Trump. coloca todo el mundo a reaccionar a sus iniciativas ¿no? y lanzó este in, esta invitación para que Lula participase de este Consejo de Paz entre colmillas, para administrar Gaza ¿no? que es un Consejo que hecho de digamos su, supuestos notables como Tony Blair no Javier Milei Putin Macron Xi Jinping Y los compadres también de Trump. Eh, es una iniciativa, como todas las iniciativas de Trump, muy eh, muy agresiva, no porque de un lado afronta las Naciones Unidas no de una manera muy, muy fuerte, ¿no? para hacer una especie de sustitución de las Naciones Unidas por un club, que incluso el eh, Trump dice que quien... paga eh, un millón de dólares, yo creo, tendría la posibilidad de participar del club. Parece que ahora Trump extendió la, las funciones del, de la, del Consejo de Paz, no solo para administrar la Gaza, pero también para intervenir en varios conflictos mundiales. no En el caso de Brasil, de Lula, esto generó un constrangimiento muy fuerte porque Lula siempre defendió la autodeterminación de los pueblos y en el caso específico de los palestinos, eh, el gobierno brasileño se comporta, digamos, razonablemente bien o no muy mal, digamos así. Uh -huh. y, y esto obliga a que Lula se posicione. La primera reacción de Lula fue quedarse calladito sí. para esperar ver las reacciones de, las, de los otros mandatarios. ¿no? Pero ayer, hablando en público, Lula se, entusias se entusiasmó y fue muy fuerte contra Trump. ¿no? Fue muy agresivo diciendo que Trump quiere gobernar el mundo y quiere gobernarlo por Twitter y que esto es inaceptable. El hecho es que los... Las prepotencias de Trump van llegando a un punto donde sí. la gente tendrá que posicionarse, no sí. solo Lula, pero todos los gobiernos, y es exactamente en esto que estamos hoy día. Es cierto. Eh, un último tema que nos planteaste es el de la sequía. No, no teníamos información de esto nosotros, de que hay una amenaza ahí de sequía. Eh, o sea, la amenaza ya está, pero... Eh, el abastecimiento de agua, nada más y nada menos que para San Pablo, estamos hablando de muchísima gente, ¿a qué nivel está esta sequía como para convertirse en esta amenaza? Sí, esta es una sequía eh, que amenaza todo el abastecimiento de agua de la gran San Paulo que involucra unos 20 millones de personas, ¿no? Eh, El, el CEMADEN, que es el Centro Nacional de Monitoramiento y Alertas de Desastres Naturales, es un órgano del Ministerio de la Ciencia, eh, hizo escenarios sobre las probabilidades de la evolución del problema en, el, en este año, en 2026. Y lo que el, lo que el escenario muestra es que en el caso más positivo, tendremos racionamiento de agua en septiembre en la ciudad de São Paulo. Y en el escenario más negativo, ya tendremos que, ten de, que tener una uh, un, uh, un, un, un escasez de, de agua en, y un racionamiento en sí. marzo. Y el problema básico tiene que ver con la, el año muy seco y muy Caliente que tuvo Brasil el año pasado. Entonces, no llovió en el momento que debería llover. Las lluvias quedaron un tercio abajo del promedio histórico claro. y la temperatura quedó muy por arriba del promedio histórico. Entonces, con esto se aumentó la demanda de agua y disminuyó la el, el, la reserva de agua de Sao Paulo. Entonces, esto coloca la ciudad... Eh, y eh, eh, en la inminencia de falta de agua. Es, y esto ya se siente, eh, mm. Ángeles. ¿Cómo se siente? Hay, se siente y se siente principalmente en las regiones más pobres, que son las regiones más periféricas. Claro. Y como São Paulo tiene muchos cerros, son muchas veces las, las favelas son hechas en los cerros. Entonces, La, la empresa de abastecimiento de agua de São Paulo, que, la, que es la Sabespi, tuvo, que recién fue privatizada, por ironía, no tiene que disminuir la presión del agua. Entonces, esta agua no llega en las regiones más altas y más periféricas. Entonces, ya estamos en plena estación de agua, de lluvia, de mucha lluvia, con mucha gente en São Paulo sin agua durante todo el día, ¿no? Uh -huh. principalmente en la noche y en algunos horarios de pico de, de, de uso de, de agua. Bueno, entonces es un problema y bueno, y es un problema estructural. ¿no? Sí. Tenemos este, esta emergencia de la coyuntura del 2026, pero el hecho es que la ciudad de San Pablo que tiene, está rodeada de, de agua, tiene mucha agua, pero los impactos de los cambios climáticos, menos lluvia, más calor ¿eh? y de la depredación del medio ambiente empieza a colocar en riesgo el abastecimiento de agua de Sao Paulo, no solo en 2026, pero de manera estructural. Solo una notita, no esto no es solo un problema de, de Sao Paulo, yo descubrí que Terán también está con problemas de, de falta de agua. Entonces, este es un problema que tiene a ver con la crisis ambiental más sí, general. Sí, uh -huh. es verdad, es verdad. Bueno, la verdad que ha sido un retorno con todo, todas noticias fuertes, potentes allí, así que, Plinio, muchas gracias por este retorno y estaremos la semana que viene volviendo a encontrarnos. Seguro que sí, y es un gran gusto volver a Radio Centenario Deseo a todos los hermanos uruguayos y los oyentes de Radio Centenario un, un excelente 2026. Igualmente para vos, para la familia, para los compañeros. Muchas Plinio. gracias, Ángeles. Y para la radio, sin duda alguna, una vida longa. Muy bien, muy bien. Plinio Arruda Sampaio desde San Pablo.